Bueno, en principio, como, como decía recién, este, nosotros eh, por contrato con el municipio tuvimos que adquirir 17 contenedores de tipo iglú de 2.500 eh, eh, litros de capacidad eh, eh, que están eh, diseñados específicamente para eh, la recepción del tipo de residuos este, que vamos a, a reciclar, que son este tipo de residuos PET que, que recién mencionábamos. Los contenedores son anti-vandálicos, de manera que, eh, no se pueda, digamos, que no se pueda eh, extraer eh, la, el contenido de los mismos salvo mediante un camión especial que se va a incorporar para la recolección de esos contenedores. Este, y bueno, fundamentalmente, esto es un primer paso que, que la municipalidad ha decidido instrumentar en lo que tiene que ver con el tema del reciclado y nosotros desde el lado de la empresa lo que podemos decir es que necesitamos el acompañamiento de la comunidad que es la que debe este, involucrarse en este tipo de proyectos porque la municipalidad hace el esfuerzo, la empresa este, puede gestionarlo pero si la, la gente no se involucra el resultado no va a ser este, el deseado por todos nosotros así que como en todos estos procesos este, es muy importante que la comunidad se involucre porque sin, sin la participación del ciudadano esto es inviable. Así que bueno, eh, solo desde el lado de la empresa decirles a, a, los, a los ciudadanos que contamos con el apoyo de ellos, en este año que, que cumplimos ahora de, de gestión en, en, la, en la gestión de residuos de la ciudad, nosotros hemos notado un, un, digamos, un incremento de la, la conciencia ambiental por parte de, de la comunidad Este, antes este, veíamos por ahí que eh, pasaban los camiones y la basura se sacaba fuera de horario hoy eso se ha corregido mucho y agradecemos este fundamentalmente a la, a, la, a la comunidad toda porque sin el esfuerzo, como decía recién, de la comunidad la ciudad no se puede mantener estéticamente bien y en eso hemos, hemos tenemos mucho por corregir y seguir mejorando como comunidad pero, pero hemos, hemos este, dado un paso importante hacia adelante muchas gracias